Sonido único. Voy a brindar por ti, aquí en mi soledad, pensando en tu cumpleaños. Los vinos, que los cumplas feliz. Amada y mía. Puma de Mar, la última producción. No me los vinos inconfundibles